quería hablar. Primero, gracias por, por estar acá. Este, yo estoy como, como padre y representación de, de muchos otros padres, eh, madres, abuelos, tíos, eh, todos que estamos atravesando situaciones muy similares y que, bueno, no, nos une eh, esta idea de, de defender los derechos de nuestros hijos. Justamente mañana es eh, el Día Internacional del Maltrato Infantil. Eh, ...en todas sus formas... ...y una de las formas de, de maltrato infantil... ...es justamente el, la obstrucción de vínculo... Eh, ...con algunos de sus progenitores... ...de los niños con algunos de sus progenitores... ...y con toda la familia extendida, ¿no? Es eh, por eso que... ...que bueno, mañana vamos a estar... Eh, ...a nivel nacional... Eh, ...manifestándonos... ...esto es una problemática... ...muy común, hay mucha gente... ...en la misma situación, de hecho... ...cualquiera de nosotros conocer a algún amigo, algún familiar, algún conocido, alguien que pasó o está pasando por una situación similar, ¿no?, de, de no poder ver a, a nuestros hijos. Eh, hay organizaciones, como dije, en todo el país, eh, en este caso nosotros aquí tenemos una organización que se llama Padres del Río Negro y Neuquén, eh, y bueno, que vamos a estar también acompañando a toda esta movilización eh, nacional. Qué difícil cuando los chicos quedan en el medio, ¿no? Sí, eh, ese es el, el, el gran problema porque, digamos, siempre que hay un conflicto entre, entre dos partes, eh, una separación, un divorcio, bueno, y con niños en el medio, empieza eh, toda una situación larga y compleja, y que el problema principal es que la mayoría de las veces se pierde el foco que es eh, los derechos de nuestros hijos, ¿no? Que es lo que más nos interesa, porque en este conflicto siempre hay una parte que que actúa eh, obstruyendo el vínculo, impidiendo el contacto con, con la otra parte, sea madre o padre, ¿no? Acá no hay, hay cuestión de género. Eh, pasa de las dos formas y, y también se extiende a toda la familia de, del progenitor que no puede ver a, a los hijos. Cabe destacar que estamos ante casos eh, judicializados, ¿no? Exactamente. Todos los casos, la mayoría de los casos son judicializados y pasa a ser otro problema, porque justamente uno acude a la justicia para poder resolver eh, situaciones que, que no se pueden resolver de otra manera y bueno, a veces que la mayoría de los casos tenemos eh, lamentablemente por ahí un sistema judicial que, que, que los tiempos que tiene no, no son los acuerdos para, para nuestros hijos y para nosotros eh, entonces se entra en una cuestión de Eh, papeleos, ir de juzgado tras juzgado tratando de, de solucionar los problemas y, y se hacen eternos hay muchas veces, hay casos, hay padres que hasta pasan años sin ver a los hijos y, y no hay una causa justificable es el principal, principal foco de esto que, es decir, es muy raro nosotros entendemos que hay casos eh, donde realmente hay que ser evaluado si, si un hijo tiene que tener contacto con, con uno de los padres pero son lo, lo, la minoría de los casos o sea, la mayoría de los casos los hijos están impedidos de ver a una parte y, y no tienen una explicación lógica es decir, eh, no hay razón para que eso suceda muchas veces los conflictos se enmascaran eh, protegiendo a una de las dos partes y, y, y no Poniendo el foco real, que es eh, los derechos de los niños, el, interior, el interés superior del niño. ¿Sí? ¿El reclamo es directamente, en este caso, está dirigido eh, concretamente al Poder Judicial y a esto que marcabas recién, de, de los tiempos de la justicia? Sí, a todos. En realidad es un poco eh, concientizar también a la sociedad eh, de toda esta problemática, porque repetir, es algo muy frecuente, somos muchísima gente en esta situación, y también poder tener eh, alguna respuesta de toda la gente que tiene injerencia en estas situaciones, desde niñez, este, inclusive desde la política, que, que muchas veces se desconoce esta problemática porque eh, otro tema que pasa es que eh, en esas situaciones, cuando hay un conflicto, eh, se tiende, a, como dije, a proteger a una de las dos partes y no se hace el foco, por más que se hable y que, y que todo el mundo eh, sabe de lo que son los derechos de los niños, que primero los niños, pero en la práctica lamentablemente no sucede y siguen siendo los niños, los derechos de los niños los más vulnerados, eh, estando ahí a en la espera de, de resoluciones que nunca llegan o, o llegan tarde, eh, y bueno, y que le producen daños a los chicos irreparables a veces, ¿no?, en, en su desarrollo psicoemocional, eh, y bueno. Y... ¿Cuál podría ser la, la solución, digo, que se establezcan plazos concretos para este tipo de situaciones, cambiar la legislación que existe actualmente? Mira, eso es fundamental, ¿no?, eh los tiempos es algo fundamental que estas cuestiones sean resueltas en tiempo y forma es eh, elemental y que también cada caso porque cada caso necesita eh, ser atendido de forma particular, no todo es lo mismo o sea, acá todos reconocemos que no no el 100% de los padres son violentos, ni el 100% de las madres son violentas, ni, ni todas las madres son aptas ni los padres son aptos para, para determinada situación entonces cada caso merita eh digamos un análisis eh profundo y y, y rápido, ¿no? Para determinar lo, lo mejor y y eh preservar los derechos de de nuestros hijos. ¿Y en tu caso eh, a tu hija hace cuánto la ves? ¿Cuál fue el último contacto? Bueno, mira, en, en mi caso particular eh a mí hace 6 meses eh, la madre de mi hija se la se la llevó de forma ilegal, o sea, técnicamente como un secuestro de De acá donde vivíamos, acá en Carmen de Patagones eh, ella es de, de Santiago del Estero y bueno, de un día de, para el otro se, se fue a Santiago del Estero sin avisar eh, a pesar de que ya estaba judicializado el caso y, y, y tenía, había medidas que no se podía ir pero bueno eh, tomó la decisión de irse y a, diciéndole cuando llegó a Santiago del Estero a la justicia de que había tenido un problema familiar pero bueno, eh, con el correr de los días nos enteramos que Ella inicia denuncias, bueno, este, este otro tema ¿no? que también nos pasa a la mayoría de, de padres y madres, eh, el uso por ahí de, de herramientas, con, y lo más común son las falsas denuncias, y que, que bueno, eh, cae en, en relatos, porque obviamente encubriendo esto que es el, el, el impedimento de contacto y la obstrucción, Eh, ...hay justificaciones de, de todo tipo... ...y uno es esto, ¿no?... ...las, las denuncias falsas... Eh, ...y que con eso logran... ...por ahí demorar... ...y perder el foco de las cosas... ...como estaba mencionando antes, ¿no?... ...que lo que me pasa a mí... ...le pasa, en cierta forma... ...a, a, a muchísima gente... Eh, ...y bueno, eso hace entorpecer... ...yo estuve cuatro meses sin ver a mi hija... ...en lucha, entrase en, en una cuestión judicial... ...de papel de acá, papel de allá... ...yendo a juzgado... ...tratando de, de, de poder ver a tu hija... ...y de que las cosas se acomoden... ...y, y bueno... Eh, ...se utilizan miles de... ...de y cosas... ...para, para entorpecer esa, ese contacto. Mañana... Eh, ...a qué hora es la convocatoria y en qué lugar? Bueno, mañana es... Eh, ...a las 18 horas... ...vamos a estar en el monumento del fundador... Eh, ...los esperamos a todos... Eh, ...a toda la gente que quiera participar... Eh, inclusive a, a padres que no, no están al tanto o tienen casos recientes, eh, los invitamos a todos a participar y estar ahí eh, a las 18 horas eh, en el Monumento al Fundo, frente Mucho. al Centro Cultural.